Hola, ¿cómo estás?、Eh, bueno, nada,、eh, nos llamaron de idioma、uh -huh. dos veces, este, de mesa de ayuda supuestamente. Este, una primera vez nos llamaron para decirnos que nos iban a, a llamar ese mismo día para darnos unos teléfonos nuevos de prestadores, cosa que después nunca más volvieron a llamar, o sea, por lo menos no en ese mismo día. Y una semana después nos volvieron a llamar d i c i e n d o n o s que nos iban a mandar los teléfonos de los prestadores por m a i l otros prestadores, no los que yo había llamado. Bueno, hasta el día de hoy sigo esperando porque no, no me llegó nada, digamos. Te este, llamaron para decirte que te iban a llamar. Una cosa media. hora Claro.、Cara. Después me llamaron para decirme que me iban a mandar una lista con los teléfonos de los prestadores a mi m a i l y no me mandaron nada. Este. Bueno, yo me había ilusionado, pensé que, dije, bueno, nada, por lo, lo, los asustamos, pensé por ahí iban a hacer las cosas como tienen que, que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, yo les había comentado a ustedes que había conseguido un abogado, que me iba a hacer recursos de amparo, todo. Entonces, apenas me llamaron, la primera llamada que me hicieron, este, que me iban a llamar ese mismo día a la tarde para, para decirme los teléfonos, y eso, yo lo llamé. Uh -huh. a, a mi abogado y le, a, y le dije de, de que me de que me, de que me habían llamado, bueno, le había contado todo eso. Y él, obviamente que tiene mucho más experiencia que yo, no es tan inocente.、Uh -huh. Me dijo: No les creas nada, me dijo, están v i e n d o i é n d o m e Por ahí, capaz que se a r r e p e n t i e r a n y me van a dar las cosas. No les creas nada, me dijo. Bueno, y nosotros seguimos con. Con la parte l e g a y volví a llevar otra nota. este Y bueno, la semana pasada cambió un poder para que él me pueda representar. Así que esta semana、eh, arranco con él recurso de amparo, lamentablemente.、Uh -huh. Así que bueno, nada. Al día de la、algo. fecha, claro, al día de la fecha, hoy、eh, 12 de de julio, no. O sea, respuestas concretas de, de Ioma siguen sin, sin tener. Seguimos sin tener. Sí.、Eh, Hoy, bueno, nosotros ya arrancamos e l lunes con el recurso de amparo, pero obviamente si me,、si、me responderían, capturaríamos todo, ¿no?、Uh -huh. este, y bueno, nada, pero no, todavía nada. Por ahí me dan u a sorpresa hoy, que es el cumpleaños de Alma, por ahí le regalan a Alma esa, esa sorpresa, digo. pero no, por ahora nada. Bien. Lamentablemente nada. Nada.、Eh, bueno, me decías,、eh, el lunes ingresaron entonces el este, recurso de amparo. ¿Cómo, cómo seguiría eso? ¿Cómo, digo, más o menos te, te explicaron cuáles son los pasos a seguir. Sí, bueno, el c h i c o que me está ayudando, el abogado, me dijo que que son de 5 a 20 días que tardan en, en dar una resolución. Y que no me preocupara que en general.、Eh, Los jueces siempre, siempre como que,、eh, fallan a favor de, de nosotros, digamos.、Uh -huh. y a d e más que a l m a tiene carné de discapacidad, todo que anteriormente yo no se t e n d r í a ni n por qué negarme, dice la obra social, de darte las cosas, ¿no?、Eh, las curatas y todo eso. Porque, ¿no? Bueno, no sé si o t r e z yo les conté a ustedes, que no me explicaba, porque yo sinceramente no, no sabía bien cómo era el tema.、Eh, No、bueno, g a s t o un peso en mi hijo, porque mi hijo tiene carne de discapacidad y todo lo que ellos gastan, Nación se lo, se lo paga después.、Uh -huh. y, y me decía, incluso Nación tarda de 30, a 60 días en pagarle, cuando ellos tardan en pagarle a los p e s t a d o r e s 8 meses. O sea, que ellos nunca p i e n l s e c e a r Entonces, y me decía, pero entonces no entiendo por qué no me dan、eh, las cosas. Y nada, yo, yo termino pensando que. Que, que me d e j o en un grado de maldad que no puedo, que no puedo terminar de entender.、Mm. Pero, bueno, nada. Sigo esperando igual. Y, igual, obviamente, espero, pero seguimos con, con la parte legal. Claro. Este, porque no puedo sentarme a esperar que pase algo, q u e l algo que la vez no va a pasar.、Claro. Además, realmente la necesita su terapia. Ya estamos a mitad de año, y la necesita. Por el tema del, del aprendizaje, del colegio, y ya y pasó la mitad del año y además sigue esperando. Y la verdad es que ella las necesita. Hay cosas que por ahí que no, que no quiero contar porque son cosas de, de ella,、uh -huh. ¿sí? como, son cosas como privadas de ella. Y no sé si el día de mañana por ahí sabe、eh, la que las conté, capaz que me dicen, ¿por qué contaste esto?、No? Uh -huh. Uh -huh. Pero. Sé que ella las necesita, sé、uh -huh. que les va a hacer bien, que las la va a ayudar, no solamente a sumar y, y restar.、Claro. Eh, a su autoestima, te quiero decir, porque esto afecta su autoestima.、Uh -huh. y, y bueno, nada, quiero que ellos sean a n e n a f e l i z porque bastante m a n c h a la p a s a Claramente, claramente.、Eh, a fin de mes、eh, tienen que tener sí o sí u n a r e s p u e s t a por lo que decías, entre 5 y 20 días,、eh, por el.、No. Por este recurso de amparo o porque Ioma、eh, responda y de, de verdad, digamos, <risa> o por el recurso antes de fin de mes,、eh, Alma tendría que tener por lo menos、eh, algunos profesionales que, que, bueno, que podrían llegar a atenderla. Sí, incluso cuando me llamaron de Ioma me dijeron que me pasaban el listado de la psicopedagoga, porque yo le había dicho que además estaba yendo el psicólogo ¿no? eh, en un. Centro público, digamos, ¿no?、Uh -huh. Pero le había dicho yo que, si bien、eh, es como medio un bajón cambiarla de profesional, cuando ya arrancó con uno,、uh -huh. porque también soy consciente, como hablábamos la otra vez, que ese, nuevo, ese lugar no le corresponde a Alma.、Claro. Ese lugar le corresponde a otro chico que no tenga obra social. Alma tiene obra social y Alma tiene que responder su obra social por ella.、Claro. Eh, y está todo colapsado y nosotros le estamos quitando el lugar a alguien. Que no tiene n esa salida más que ir a un hospital público y no me parece justo.、Uh -huh. Pero bueno, ahora cuando me llamaron me dijeron que, que solo me pasaban los números del psicopa. e d g g o a Como saben que además ya tiene psicóloga, te amo. ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, este... qué s e yo. Ya ahora sí, sí. Todos soluciones a partir de recursos de amparo van a tener que darme las dos cosas sí o sí. Claro, También sí. porque, y además, y que porque no me parece justo, porque no es el lugar que a l m á no es el lugar de a d m á s es el lugar de otro chico, es el lugar que Además está ocupando. También porque lo ideal sería que Además tenga a sus dos especialistas en un mismo centro para que puedan trabajar en forma conjunta ¿no? para poder sacarla adelante. Y、claro. si、son los especialistas que no s e conocen ni la cara, digamos, es como que es un poco más difícil. Claro, claro, sin duda. ¿Cuántos años cumple、eh, Alma? Diez. Cumple Diez años. De hoy. Diez años. Bueno, le deseamos desde acá un feliz cumpleaños, que la pasen lindo y que seguramente, bueno, nada,、eh, a partir de ahora dejen de por lo menos renegar con esta、eh, obra social que, que nada, que las está、eh, vulnerando, maltratando. Eh, así que, y bueno, que la puedan disfrutar、eh, a su día. Y Mayra, seguimos en contacto hasta que responda Ioma. Bueno, muchísimas gracias. Como la, ayer hablábamos, nos mandaba mensajes, yo les agradezco un montón. u s t e d s i e m p r e están para mi hija. Estuvieron antes cuando la situación era más fea, más triste. Y están ahora, que si bien es, es, es、eh, desgastante, esto y te ¿Sí? da mucha bronca. Eh, nada, eh, por lo menos no estamos como antes, ¿no?、Uh -huh. Y ustedes siempre estuvieron, así que les quería agradecer. No, por favor, y a c á v a m o s a estar. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Besitos.